Hola amigos, abran su mente e imaginen un paseo por el tiempo a través de la música. Desempolven sus vinilos porque aquí comienza el retro del retro y sol. Una mirada retrospectiva por las décadas del 60 y 70, sus diversos estilos, en todas sus facetas, recuerdos de un cercano ayer, un repaso a una época inolvidable. de películas imágenes en blanco y negro No se muevan del dial porque aquí comienza el retrovisor en BFM Muy buenas tardes amigos, queridos radio oyentes, yo soy el Morocho y como cada lunes nos encontramos aquí en BFM para presentarles el retrovisor como cada lunes a las 4 de la tarde amigos, aquí tenemos una cita con nuestra historia musical y cinematográfica como es el caso del día de hoy que vamos a tener No una película, sino varias, porque vamos a estar repasando y vamos a conocer lo que fue la Novel Vague, o la nueva ola en castellano, que es la denominación que la crítica utilizó para designar un nuevo grupo de cineastas franceses, surgidos a finales de la década del 50, para definir este nuevo estilo de cine clásico. marcó en la historia del cine mundial. Vamos a tener también la presencia de un personaje conocido como Billy Bond. Su grupo La Pesada del Rock and Roll. También estaremos haciendo un pequeño homenaje a los 9 años desde su fallecimiento el gran violinista argentino Jorge Pincheski. Vamos a poder escuchar dos de sus de sus grabaciones míticas y conocer un poco de su historia, recordar quién fue este gran violinista argentino. Y vamos a comenzar con la Nouvelle Vague con uno de sus grandes exponentes que fue la película Hiroshima Mon Amour de 1959 de Alain Resnais, en este caso, que formó parte contra Klaus Chabrol, Jean-Luc Godard, Luis Malle, Henrik Römer, entre otros, parte de esta movida en la Nouvelle Vague, Hiroshima Mon Amour. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu Tu me tu. Tu me fais du bien. Comment ne saurais-je douter que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment ne saurais-je douter que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement! Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Et la douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. du bien. J'ai le temps, je t'en prie, dévore-moi, déforme-moi jusqu'à l'allée d'heure. Pourquoi pas toi Pourquoi pas toi, dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre Je t'en La Nouvelle Vague francesa fue un fenómeno artístico y social que que cambió para el panorama cultural de la Francia de finales de los años 50, dando lugar al nacimiento de una nueva manera de hacer eh, cine que se extendió por toda Europa, alterando lo que hasta entonces se eh, se conocían como principios inamovibles a la hora de rodar una película. Las nuevas maneras de hacer cine y las nuevas historias que se contaban en ellas crearon una nueva manera de vivir más libre y espontánea que caló con con rapidez en la juventud de, de finales de la década del 50. Eh la Nouvelle Vague o la nueva ola tiene sus raíces en André Bazin, que comienza en 1947 a mantener una serie de nuevas ideas sobre cómo hacer cine sin sujetarse a la forma de crear películas vigentes en Francia hasta ese momento. Bazin defendía un cine realista y fresco que mostrase la vida cotidiana y que no requiriese de grandes presupuestos económicos. Con esta concepción, André crea su primera revista, su primera publicación sobre cine, La Revue du Cinéma de 1947, que luego en 1951 sustituye por eh, Cuadernos de Cine. Y en esta última revista una nueva generación de críticos cinematográficos eh da el paso y se convierten en directores y cineastas. Eh entre ellos tenemos a Jean-Luc Godard, François Truffaut, Chabrol, Rohmer, Demy, entre otros, ¿no? Eh que luego llegaron a ser muy conocidos. Pasan de escribir sobre el nuevo cine a a realizarlo, ¿no? Para finales de los años 50, varios de estos nuevos directores ya habían hecho cortos e incluso sus primeros largometrajes, obras totalmente rupturistas que utilizaban nuevas técnicas de rodaje. Eh lo realizaban la mayoría en exteriores con una poca con poca puesta en escena. La filmación era con con cámaras llevadas en las manos. y se basaban en en la visión del director, el auténtico autor de la obra. En la nueva ola la regla era que no había reglas. El retrovisor lo que acabamos de escuchar es eh, parte de la banda sonora de uno de los films clásicos de la Nouvelle Vague. Estamos hablando de Jules y Jim de 1961. La música fue compuesta por Georges Delerue, eh, este compositor francés eh que estudió en el Conservatorio de Música de París y posteriormente entró en contacto con la Nouvelle Vague. convirtiéndose en uno de sus compositores preferidos. De hecho, su música ha acompañado muchas películas de, del director François Truffaut y durante toda su vida alternó trabajos en Europa, en Hollywood y, y para la televisión. Fue nominado al Oscar en cinco ocasiones, obteniéndolo en una sola ocasión por Un Pequeño Romance en 1979. Yo te amo, yo te amo the uh -huh. Là, je se sans toi sans Oh, அக்ேஷ பாரதாசியசே சின் தாய்ஸ் பிரபலேன் மில் நோய் சின்சன் தாய்ஸ் லோஹித் நோ தூவிய சென் நே அதை கேரளாசா aunque sus nuevos peinados estuviesen inspirados en ella cierto fue que Astrid Krisner la que primero les invitó a peinarse hacia adelante y con flequillo cuando el grupo visitó Hamburgo en, en la primavera de 1961 los amigos de Astrid ya se peinaban así en parte porque estaban influenciados por el existencialismo francés pero fueron John y Paul los que en un viaje a París realizado en octubre de aquel mismo año decidieron adoptar los nuevos peinados al comprobar que esa manera de peinarse ya era popular en Francia y por descontado en el ambiente artístico de la capital francesa. Jürgen Volmer, uno de los amigos de Astrid que estuvo con Lennon y McCartney en ese viaje a París, fue quien les presionó para que se peinasen a lo francés. Cuando los chicos volvieron a Liverpool, el legendario peinado Beatles ya ya había nacido. En realidad, uno de los rasgos físicos más característicos de los cuatro de Liverpool ya estaba presente en la sociedad francesa de finales de los años 50 y, por tanto, en los cortometrajes y largometrajes que dieron lugar al nacimiento de la Nobel Vague. ¿Venés siempre aquí? No, algunas veces. Hoy, hoy es por allá. ¿Por qué lees? Es mi trabajo. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Je sais ce que ça veut dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pff, je ne serai plus capable de le dire. Oui, évidemment. Écoutez, vous avez lu les trois muscataires Non, mais j'ai vu le film. Pourquoi Parce que... Vous voyez, il y a là-bas, Portos. D'ailleurs, ce n'est pas dans les trois mousquetaires, c'est dans 20 ans après. Portos, le grand, le fort, un peu bête. Il n'a jamais pensé de sa vie. Vous comprenez Alors, une fois, il faut qu'il mette une bombe dans un souterrain pour la faire éclater. Il le fait, il place sa bombe, il allume la mèche, puis il sauve naturellement. Et en courant, tout d'un coup, il se met à penser. Quoi? Il se demande comment il, il est possible qu'il puisse mettre un pied devant l'autre. Ça vous est arrivé aussi sans doute. Alors il s'arrête de, de courir, de marcher, il ne peut plus. Il ne peut plus avancer. Tout explose, le souterrain lui tombe dessus. Il le retient avec ses épaules, il est assez fort. Mais finalement, au bout d'un jour, deux jours, je ne sais pas, il est écrasé, il meurt. Comme la première fois qu'il a pensé, il en est mort. Pourquoi vous me racontez des histoires comme ça? Comme ça, on peut toujours parler. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours pas parler? Moi, je trouve que très souvent, on devrait se taire, vivre en silence. Plus on parle, plus le monde ne veut rien dire. Vous êtes... Après, après six, c'est que je ne peux pas vivre sans toi. Pourtant ça sentait pas les vies. Où est ça se bonne C'est bonne. C'est comme si on s'aimait plus. Comment c'est pas possible On y est jamais arrivé. Mais pourquoi Les mots devraient expliquer exactement ce qu'on vit ici. Est-ce qu'il nous trahit மூன்பேலி குபி சா கேச ஆனா காரிசோ y película que fue muy importante para la Nouvelle Vague y estamos escuchando también la música de fondo, la banda sonora compuesta por Michel Legrand. Las principales características de este estilo de de cine eh se caracterizó por poseer un, un bagaje cultural cinematográfico importante obtenido en las escuelas de cine y en la en la Cinemateca francesa. Eh se caracteriza se caracteriza por forjar su estilo a través de la crítica en la revista Cahiers du Cinéma, eh Cuadernos de Cine, se trataba de verdaderos cinéfilos y sus películas se colmaron de de referencias y citas de homenaje a sus realizadores más admirados, sobre los que incluso habían escrito algunos libros. Entre estos encontramos a a a cineastas norteamericanos como Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, entre otros, y también del cine realista y visual de de Jean Renoir. La preparación teórica y el deseo de de renovar el cine les impulsó a a redescubrir la mirada de de la cámara y el poder creador del montaje, pues se se reconocían ferreos admiradores de Orson Welles. La música que también forma parte de este movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague francesa inaugura una nueva forma de hacer cine en la que el jazz es fuente de inspiración creativa, narrativa y técnica, la cinematografía se apropia de la improvisación, del magma creativo del desorden y el caos, del trabajo colectivo casi coral como herramienta y la más absoluta libertad de movimiento y la expresión es, es dogma de de este el estilo de de hacer cine, por tanto, la influencia del jazz en la Nouvelle Vague es de primer orden y la influencia de la Nouvelle Vague sobre el cine posterior no lo es menos. Entonces estamos hablando de que hay una línea de influencia que abarca desde Louis Mal, el máximo representante de la unión de ambas expresiones artísticas y Jean-Luc Godard y también Wong Kar-wai, exponente máximo de la Nouvelle Vague de de Hong Kong. y uno de los temas que quiero que escuchen amigos es en uno que participa eh con la música, la banda sonora la realiza Miles Davis para la película Ascensor para Alcalá del 1957 de este realizador Luis Mal se passe-t-il exactement Eh bien c'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon film Ascenseur pour l'échafaud. Vous voulez dire qu'il regarde les images et il joue de la trompette en fonction de oui, ses images Oui, c'est-à-dire qu'ils sont des images qu'il connaît bien puisqu'il a vu le film et nous avons discuté de ce qu'on pourrait faire et ensuite actuellement avec sa, avec sa formation, on lui projette les images et il l'enregistre. Il, il y a, a pas écrit de partition avant. Absolument. Comme ça le vient. Comme ça le. Il serait mieux le lendemain ça aurait été une autre musique en fait. Euh, oui, il est même d'une prise à l'autre, c'est c'est différent. Une très jolie performance. Mais je crois Louis Malque auparavant il faudrait que je vous présente. Vous êtes euh, vous appelez donc Louis Malque. Vous avez 25 ans, c'est ça Oui, je. Au lieu donc le plus jeune réalisateur français et si les gens ne vous connaissent pas bien, ils ont du moins tous vu un film que vous avez fait est avec Kustot qui s'appelle le monde du silence. Alors, comment est-ce que vous avez terminé à faire ce film le monde du silence? Bien, j'ai travaillé longtemps avec Kustot, j'ai travaillé 3 ans. J'étais sur son bateau comme. Ah, miomir, soy en el retrovisor tenemos también ver, la presencia de un personaje muy particular llamado Giuliano Canterini nacido en, en, en, en, en la Spezia en a en Liguria en Italia el 19 octobre de 1944. pero fue más conocido como el nombre de Billy Bon o El Bondo. Es un músico italiano nacionalizado argentino y que es considerado uno de los pioneros del rock allá en, en las tierras de de América del Sur. Fue cantante de la pesada del rock and roll y copropietario y gerente del local mítico local La Cueva y también fue productor de músicos y y de bandas. Comenzó su carrera musical como cantante de los Bobby Cats, tiempo después formó los Guantes Negros, un grupo de música bit que también integraban Ricardo Liu en guitarra y Willy Vergader en bajo. Y con esta gra banda grabó sus primeros discos y realizó presentaciones en numerosos locales entre ellos el mítico local La Cueva. La Pesada del Rock and Roll, que fue su banda mítica, eh fue inicialmente una banda abierta cuyo objetivo era acompañarlo a Billy Bon y por ella pasaron reconocidos músicos argentinos en su primer disco Billy Bon y la pesada el rock and roll participaron músicos como Papo, Luis Alberto Spinetta, eh Vítico, David Lebón, Black Amaya, Javier Martínez, Luis Gambolini, eh Alejandro Medina, Cubero Díaz entre otros. el gran violinista Jorge Pinchesky y, y Poli Martínez entre otros. El disco cierra con una versión de la Marcha de San Lorenzo, que entró en la lista de la censura oficial siendo prohibida su difusión. En 1972 la formación de la pesada se hizo estable incluyendo en guitarras Acubero Díaz y al recién incorporado Claudio Gavis. Eh Alejandro Medina en bajo, Jorge Pinchesky en violín. Eh, en la batería estaba Isa Portuguese y Billy Bon en la en la voz y y producción general. Con estos integrantes la banda grabó discos solistas de cada uno de ellos y varios con artistas que luego serían famosos como Sui Generis, David Lebón o, o Raúl Porcheto. Se presentó en teatros y clubes de Buenos Aires y y otras ciudades argentinas. Vamos a a comenzar a escuchar a a, a Billy Bon. uno de los grandes de las grandes bases de la música nacional argentina y vamos con este tema que se llama Salgan al sol. 70 mil ratos no más ni una mani para más cara cuatro mil faltas y un pajín olvidadas en un rincón salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. <risas> 70.000 oratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en un mini palo, salgan salgan salgan al al al sol, salgan al sol sol revienten paquetes desinfladas que se creen un primor mesa y un doctor சோல் De esa hay un doctor Que les habla del amor Salgan Salgan Salgan al al al sol sol ¡Revienten! sol ¡Idiotas! La zona basaca en el sol de Billy Bond y la pesada del rock and roll. El 20 de octubre de 1972, la pesada participó en el fallido festival de rock en el cual resultaron dañadas las instalaciones del estadio de Luna Park debido al enfrentamiento entre la policía y el público. Los incidentes comenzaron antes del, del concierto y se desataron cuando la pesada Único grupo que aceptó aceptar salir al escenario en tales circunstancias inició su actuación. Posteriormente algunos medios atribuyeron los desórdenes a la conducta de Billy Bond sobre el escenario. A finales de 1972 se grabó el último disco de la banda llamado Tontos, el tema que da nombre a la placa fue incluido en la banda de sonido de la película Rock hasta que se ponga el sol. Y a partir de ese momento la banda limitó su actividad exclusivamente a las grabaciones, actuando muy poco en público, hasta que en 1974 Billy Bond, Claudio Gavis y Alejandro Medina decidieron emigrar a Brasil poniendo punto final a la existencia del grupo. Vamos a escuchar este tema, uno de los más conocidos de Billy Bond y la pesada del rock and roll, llamado Tontos. Tontos Milivo fue el productor musical de varios grupos contando con los miembros de la Pesada como músicos de sesión. Entre 1972 y 1974 produjo los álbumes Vida de de Sui Generis, Cristo Rock de Raúl Porcheto y una versión de la Biblia de Vox Day. También produjo los discos solistas de los músicos que participaban en la en la Pesada, como Cubero Díaz, David Levón, Claudio Gavis, Alejandro Medina y Jorge Pinchesky. La caótica situación política y social argentina preparaba preparaba los sucesos que condujeron a la dictadura militar que se implantó en 1976. Muchos artistas, como es el caso de Billy Bon y otros miembros de la pesada, decidieron emigrar a Brasil y otros países. Billy Bon se estableció primero en Río de Janeiro y luego en São Paulo. Ya instalado en Brasil, produjo el primer disco solista de Neymato Grosso, en cuya banda participaba el guitarrista Claudio Gavis, que también había emigrado a ese país. Más tarde integró como vocalista a la banda Juelio de Porco, con la que grabó dos placas. También realizó una nueva versión de la Biblia de Box Day con músicos brasileños utilizando las bases instrumentales registradas ya en Buenos Aires. En 1978 produjo el primer disco de Seru Girán. Algunas pistas eh, descartadas de de este disco y otras personales las utilizó para lanzar el disco Billy Bon and the Shades. Con el tiempo se transformó en un importante productor musical y teatral brasileño. En 1997 ejerció como representante de giras. Y uno de los participantes de la pesada del rock and roll era Jorge Isaac Pinchesky, un gran violinista nacido en Rosario, provincia de Santa Fe el 10 de septiembre de 1943, siendo el principal violinista con con mayor renombre en el género del rock, eh participó en numerosas orquestaciones como como también en muchas bandas pioneras de del movimiento del rock argentino de la década del 70. como a la pesar del rock and roll y la cofradía de la flor solar solar. En 1972, siendo suplente de concertino en la orquesta sinfónica, Pincheski visitó un amigo de una comunidad hippie donde conoció a miembros del grupo La Cofradía de la Flor Solar y allí conoció a Alejandro Medina, bajista de de del trío de blues Manal. Eh poco tiempo después Pincheski se integró a la banda La Pesada del Rock and Roll liderada por por Billy Bon, con la cual participó en numerosas presentaciones como como en la película Rock hasta que se ponga el sol, incluso grabó su primer trabajo solista con con Claudio Gavis, Alejandro Medine y Cubero Díaz, integrantes de de La Pesada del Rock and Roll, producido por Billy Bon y y participó también en discos de de Sui Generis como vida y pequeñas anécdotas sobre las instituciones. También tocó en la versión que la pesada riso de la Biblia de Vox Day y la canción Tontos que que acabamos de escuchar anteriormente. Hacia finales de 1973 varios integrantes del grupo decidieron emigrar a Brasil y, y así fue donde Pincheski se exilió instalándose durante una temporada en bucios en Río de Janeiro y así podemos rescatar grabaciones como esta que vamos a escuchar a continuación del gran Jorge Pincheski. Beethoven usaba ese ta ta ta ta para simbolizar el golpe del destino a la puerta. En la Quinta Sinfonía lo usa en todo, siempre lo usa. Ta ta ta ta. Así suena Jorge Pinchewski en en el retrovisor en esta tarde de lunes, amigos. Eh Jorge Pinchewski luego de su estadía en Brasil se trasladó en 1974 a Europa, residiendo alternativamente en España y Francia, donde tocó con grupos de diversos estilos musicales. Primero fue parte de la banda francesa Clearlight, encabezada por el tecladista Cyril Verdau, que para luego formar parte de de la banda anglo-francesa de rock progresivo Gong con quien registró el álbum Chamal en 1975 producido por Nick Mason, basterista del grupo Pink Floyd y Gong Life in the Sherwood Forest publicado en 1975 y reeditado en 2005 también acompañó en sus presentaciones al ex miembro de, de Génesis Steve Hackett eh con Steve Killach. Paralelamente desarrolló actividades pedagógicas en París y otras ciudades francesas y españolas. Regresó a la Argentina en 1985, sorprendiendo a la gente de su entorno como amigos y familiares, ya que se había esparcido el rumor que que había muerto en Europa e inicialmente se se estableció por un por un tiempo en la provincia de Mendoza. Eh luego se trasladó más tarde a Buenos Aires, donde formó parte de varias bandas y tocó en locales dedicados al blues y el rock. Así fue donde tuve el placer de conocer a, a a Pinchesky, eh el cual me invitó a formar parte de de un grupo que estaba creando eh para presentar sus composiciones propias. Eh, luego en 1994 participó en la ópera rock de La hija de la lágrima de Charlie García y en 1995 grabó dos discos eh en el samovar de Rasputín, un bar mítico de del barrio de La Boca en, en el cual registró sus dos álbumes solistas. Fue padre de 4 hijos. Pasó sus últimos años en, en Berizo, durante ese periodo continuó toca tocando, realizó programas de radio y también impartió clases particulares de violín. En junio de 2003 fue atropellado por un por un ciclista en pleno centro de la ciudad de La Plata, sufriendo un golpe en la cabeza que le provocó una lesión que no fue atendida a tiempo. y un día después del accidente sufrió un ataque cardíaco fatal y el 21 de junio del 2003 falleció Jorge Pincheski y por eso en el día de hoy a uh, en esta semana estamos rindiendo este pequeño homenaje a 9 años de de de su fallecimiento de Pin como le llamaban sus amigos que falleció a los 59 años de edad y que de algún sitio de la estratósfera nos estará escuchando. Y vamos a escuchar entonces eh para despedirnos de este de este pequeño homenaje de Jorge Pinchesky y la pesada, el tema llamado Pegado a la Rumba. <risa> sonaba Jorge Pincheski y la pesada del rock and roll grabado en Brasil y así rendimos este pequeño homenaje a Pim, este músico que tuve el placer de de conocer y y compartir escenario con él, un gran músico, una una persona increíble, amigos. Y bueno, como ya saben escuchando esta sintonía, nos estamos acercando al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa y los espero como siempre el próximo lunes a las 4 de la tarde. Ya saben que nos pueden seguir a través de Facebook y a través de nuestra página bfmradio.com. De acá desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a todos los seguidores. y vamos a despedirnos con Billy Bond y la pesada el rock and roll con un tema de 1972 llamado la maldita máquina de matar dando título para despedirnos del día de hoy amigos con Billy Bond y la pesada chao hasta la semana que viene